pa eh, pa pa uno aquí estamos otra vez en la rota más Aspi Ratia grabando esta entrevista hoy al Kemok, movimiento antimilitarista de Bilbao. Eh, para el programa el programón suelta la olla que se produce desde Alaved y se emite a lo largo y ancho de Euskal Herria un poquito de música y volvemos Ya hemos tenido el placer de entrevistar a este colectivo en otras ocasiones, así que esta vez iremos directos al grano. Uno de los motivos para hacer esta entrevista, además de hacer llegar a la gente un mensaje antimilitarista en este complejo contexto que vivimos, es el de presentar la campaña en torno a la objeción fiscal que planteáis como herramienta para combatir el gasto armamentístico. Damos la bienvenida a Eneko de Ken Mok. Egunon Miquel. Egunon. Eh, bueno, iremos, como hemos dicho, al tema y ¿cuál es el objetivo de esta, de esta iniciativa? Bueno, yendo primero a un, a un precedente histórico que, que, que merece la pena destacar, ya en el año 1846, eh, Henry de Vituro, en un contexto de esclavismo gubernamental, y de guerra injustificable con México en, en Estados Unidos, eh, decidió que iba a dejar de, de pagar impuestos para no financiar ni el esclavismo, ni esa injustificable guerra con México. no A pesar de que pasó solo un día en la cárcel por este motivo, fue el principio del desarrollo del marco teórico sobre la necesidad de desobedecer las leyes que consideramos injustas. ¿no? Y desde ahí nace esta esta iniciativa de... La campaña de objeción fiscal. vale Al final, eh, con nuestros impuestos, los Estados hacen lo que consideran que tienen que hacer, en donde tienen que gastar ese dinero. Y desde el movimiento antimilitarista y desde la plataforma, el eh, agospe fiscal, la objeción fiscal, eh, tenemos muy claro, desde hace más de 30 años que lleva esta campaña en funcionamiento, que no queremos colaborar en la cultura del militarismo, que no, que no queremos colaborar en el sostenimiento económico del ejército y de las guerras. Y entonces ya desde hace cinco años eh, tenemos, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa como en Araba, eh, montamos una oficina de objeción fiscal, donde pidiendo ahora a partir de... Bueno, este año es a partir del 19 de abril, hay unas personas que son profesionales del tema este de la... la de la relación de la declaración de la renta que acompañan en todo el proceso de hacer la declaración de la renta añadiéndole la desobediencia civil que supone hacer eh, objeción fiscal a, al gasto militar uh -huh. de esta manera digamos que la objeción fiscal o mediante el no pagar estos impuestos eh, planteamos o intentamos combatir el uso armamentístico que se hace de nuestros impuestos no si sí, la manera pero tiene mucho más valor todavía no se trata solamente no se trata solamente de digamos de oponerte a ese gasto militar, sino que en lo que consiste eh, de manera de manera explícita la campaña es eh, determinar eh, la parte proporcional de tus impuestos que uh -huh. el Estado va a destinar al, al sostenimiento del ejército y el armamento y esa parte desviarla a otro otra serie de iniciativas de carácter transformador, solidario y social, ¿no? Que puede uh -huh. ser desde Un colectivo un colectivo de barrio una asociación una organización no gubernamental el, el destino que tú que tú determines vale entonces lo que hacemos es lo que se hace es las personas que hacen objeción fiscal esa parte de los impuestos que tributan año a año lo que hace es lo ingresa en otra en otra iniciativa de un carácter más transformador y social Digamos que le quitamos un poco al saco de lo malo para además poner a donde nosotros con eh, Exacto, además de desobedecer, por decir así, además de no contribuir, lo que hago es transformar. Uh -huh. Pongo ese dinero en lo que yo me convence que puede transformar la sociedad en la que yo estoy viviendo. Uh -huh. Y no es la primera vez que desde que Mock planteáis este tipo de iniciativa, ¿no? No, esta iniciativa lleva en el Movimiento Timidales lleva más de 30 años llevándose a cabo, pero en en el con, en el contexto digamos de De Euskal Herria, bueno, País Vasco en este caso, eh, llevamos ya más de cinco años que abrimos una oficina de objeción fiscal, en tanto en Guipúzcoa como en Araba como en Vizcaya, abrimos físicamente una oficina donde hay todo lo necesario para que personas que te, te acompañen y te confeccionen la declaración de la renta con la particularidad de realizar esta acción de desobediencia civil que es la, la objeción fiscal. Uh -huh. el, proceso de, el proceso de, digamos, para que cualquier persona que nos está escuchando quiera participar, disponemos de una página web, que es www.eragospenfiscala.org, donde está, eh, por en cada, claro, en cada provincia la, la hacienda es diferente, entonces está segmentado por cada una de las provincias y desde ahí te indican qué tienes que hacer para... ...para apuntarte y poder y poder recibir este asesoramiento y acompañamiento... ...a la hora de hacer la, la objeción fiscal. Uh -huh. ¿Y en estos cinco años habéis notado un incremento de la gente que sí. que se anima? Sí, digamos, los últimos los últimos años estamos al, al 100% de la capacidad... ...que tenemos en las oficinas, hemos ido creciendo también... Eh, ...y claro, esto nos ha supuesto también incorporar nuevas herramientas... ...es decir, las personas, por ejemplo, todos los años... Eh, hacemos unos talleres se llaman hazlo tú misma uh -huh. para personas que ya han recibido ese acompañamiento otros años se hacen jornadas en las que 20 30 personas eh, hacen simultáneamente la declaración con un con una persona que les va les va digamos acompañando, ¿no? De esta manera se incrementa mucho el número de personas que a las que podemos llegar con esta iniciativa de del Agos Benfiscal. Uh -huh. Y bueno, que nos puedes decir un poco yendo al tema de los ejércitos y tal, a lo que no se pretende financiar con todo esto? ¿Qué nos puedes decir sobre el enorme presupuesto que se destina al ejército hoy en día? Bueno, el presupuesto de, que, bueno, ellos lo llaman defensa, eh, es uno de los presupuestos más opacos de todo, de, todo, de todos los presupuestos generales del Estado. Eh, ya hace unos cuantos años empezaron a diluir partidas en industria y en otros ministerios para que esa cifra no fuese explícitamente conocida. Eh, al, los datos oficiales dicen que es el torno al 1,02% del PIB, pero la por ejemplo la institución de la OTAN, a la que tristemente el Estado español pertenece, eh, lleva años presionando al Estado español y a otros Estados miembros para que lo aumenten hasta el 2% del PIB, es decir, duplicar. Y, o oh casualidad, ahora estamos en una coyuntura perfecta en la que parece que ese aumento no sería demasiado cuestionado con el clima social que se ha generado a cuenta de todo esto toda esta situación que se ha generado de guerra en En ucrania ¿no? Y la aspiración de la OTAN es que el presupuesto sea del 2% del PIB. A día de hoy, las personas, los colectivos que hacen un estudio pormenorizado del de, de sumatorio, digamos, sí. de tanto el presupuesto oficial como los planes especiales de armamento, como las partidas que van diluidas en industria y en otros ministerios, hacen un cálculo de más de 40.000 millones de euros al año, que destina el Estado español en lo que ellos llaman defensa. Sí, nos has comentado también el tipo de presiones que hay para aumentar este gasto que viene de la OTAN principalmente, sí. bueno, los Estados Unidos principalmente, ¿no? Ya con Trump sí. era un tema que puso sobre la mesa de malas maneras y parece es, que es, ahora es una histórica reivindicación, reivindicación, bueno, bueno, reivindicación, no, exigencia de la OTAN hacia los países que la que la componen. <ríe> y bueno, también me gustaría preguntarte un poco yendo hacia atrás eh, sobre pues cómo históricamente eh, la lucha antimilitarista ha sido no sé si surgió o, o se vio reforzada o muy enraizada en la sociedad al hacer frente al reclutamiento forzoso no a la mili y me gustaría preguntarte cómo afectó el que se acabase la mili no en el movimiento antimilitarista Va, en, en la lógica en la lógica de la contestación social, Eh, ...es eso mismo, ¿no? Contestación social ante cosas, digamos, que reprimen... ...constriñen o crean situaciones injustas en la sociedad, ¿no? Y el servicio militar obligatorio generó una determinada contestación social... ...que empezó, digamos, de una manera con un carácter igual muy simbólico... ...con Pepe Beunza y esas primeras personas que, que fueron a la cárcel... ...por no, no cumplir con, con esa obligatoriedad del servicio militar y sus derivadas... ...y luego llegó, se fue digamos, se fue, fue expandiendo... Y ya llegó la campaña de insumisión, ¿no? Que ahí el, los objetivos de la campaña de insumisión eran desbordar el sistema. Desbordar el sistema con procesos judiciales, con, con personas en la cárcel, con desobediencia masiva. Y todo para todo eso había conseguido una afinidad social, que fue el gran éxito del, de la campaña de insumisión, que desbordó el sistema y forzó la suspensión de, del, servicio, del servicio militar obligatorio. Uh -huh. Y bueno... Eh, de alguna manera también, esto no sé cómo preguntártelo, pero ¿habéis notado en la gente joven como que se ha considerado esta lucha menos importante que otras a raíz de, de estos cambios, digamos? Las luchas sociales, eh, por, de, por, definici bueno, por definición, no, por naturaleza la mayor parte son, digamos, a nivel general, Eh, ...tienen a ser invisibilizadas... Eh, ...el movimiento antimilitarista... Eh, ...tuvo una época de, de gran éxito... ...y gran y gran repercusión social... ...a cuenta de, de la resistencia que hubo... A, al, ...al servicio militar obligatorio... ...cuando terminó el servicio militar obligatorio hombre es es, es, es un poco sería un poco ingenuo pensar que todas las personas que participaron de la campaña de insumisión tenían una, una neta una neta conciencia antimilitarista no ahí entraban otros factores una obligatoriedad a renunciar a muchos meses de vida a entrar a entrar en un entorno agresivo para para muchas personas entonces entendemos que la lógica natural era que cuando la el servicio militar obligatorio quedó en suspenso pues que lógicamente eh, eh, todas esas todas esas eh, digamos afinidades y toda esa cantidad de personas que se involucraron pues que se fue desinflando pero el movimiento antimlista goza de goza de bastante bastante bastante eh, salud y de bastante renovación es para tocar madera eh, a nivel local por ejemplo también es algo aquí en Bilbao tenemos también una, una capacidad de visibilidad muy alta no el modelo festivo de Bilbao quien no lo conozca pues el centro de Bilbao es ocupado por Chosnas que las gestionan colectivos sociales. Uh -huh. Entonces, eso te da un escaparate y muchas personas que se acercan al modelo festivo a participar en el en el ocio festivo acaban siendo personas integrantes del grupo de trabajo político, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final el movimiento activista en sí en sí es un movimiento fuerte a todo a nivel europeo y a nivel internacional, a nivel local con esta característica, pues somos un movimiento que, que gozamos de buena salud. Uh -huh. Y bueno, como decíamos, también son ya unas décadas de trabajo eh una vez que se había acabado la mili también ha he seguido manteniendo ese músculo durante unas décadas. ¿Cuáles han sido los temas principales en que os han mantenido ahí en con ganas de seguir en la brecha, digamos? Hombre, tenemos eh el militarismo impregna todo y vivimos en un sistema que el militarismo impregna todo, entonces es el movimiento antilitarista Tenemos un montón de líneas y tenido y tenemos un montón de líneas de trabajo desde el complejo industrial militar que existe que tenemos grandes ejemplos grandes ejemplos coniuscolabel de, de este tema no empresas que fabrican bombas y fabrican todo tipo de armamento eh, aquí al lado de nuestras casas el tema de el tema de la banca armada grandes bancos también que, que sus beneficios se nutren de financiar ...estos armas nucleares, conflictos conflictos abiertos y situaciones de, de injusticia con pueblos... ...entonces eh, las líneas de trabajo principal nuestras han sido el tema de la banca armada... ...la industria militar, el tema de el tema del no a la guerra lógicamente... ...porque llevamos años que el contexto global siempre es de... ...digamos la, la diplomacia, eh, se, el último término, se usa la guerra como elemento diplomático pues al final la agenda la agenda política de los grupos antimilitalistas eh, nunca está es, nunca está escasa de contenido uh -huh. sobre la industria armamentística que has mencionado también me gustaría preguntarte cómo afecta el hecho de que españa y bueno más en particular también en lo que a nosotros nos nos toca que euskal herria sea un importante productor de armas como condiciona eso la política internacional o nuestra postura hombre no sé nosotros tenemos una frase no una frase que es muy, muy clara, ¿no? Si quieres la paz, prepárate para la paz. Entonces, al final, eh, tener eh, industrias, que también el término industria es, eh, el, el, por definición, la industria es un elemento que construye bienes bienes y equipos para para la sociedad, para el progreso de la sociedad, ¿no? Y armamento llamar la industria es un poco también un oxípo no llamarle industria armamentística pero que tengamos fábricas de guerra por aquí cerca que están patrocinadas que están muy blanqueadas a nivel a nivel social que no se cuestiona la participación que esas empresas van a la universidad todos los años a captar talento etc no que, que seamos solo los movimientos antimtaristas los que vayamos poniendo el acento cuando entramos en estas dinámicas sin ningún tipo de cuestionamiento a nivel de a nivel general, pues, hombre, es, es algo que te da que pensar, ¿no? Que, que estamos en, en un contexto en el que en el que la valorización de la moral o de la ética o de la coherencia con la solidaridad y con la empatía con, con otras partes del mundo y otras situaciones, pues, cada vez es más ausente, ¿no? Uh -huh. Yéndonos un poco a, o viniendo un poco a la situación actual... Eh, que el tema antimilitarista ahora también está en boga o debería estarlo porque el contexto está más militarizado que nunca, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esta nueva coyuntura internacional desde la perspectiva antimilitarista? Sobre todo pensando un poco en Ucrania, aunque ahora hablaremos de otros eh, vale. escenarios. Bueno, hay... es una realidad eh, que cuesta asimilar, ¿no? Cuesta asimilar el reduccionismo de los discursos, ¿no? como desde pues eso, desde los gobiernos a nivel europeo, por ejemplo, eh, nos llevan a las dicotomías estas de los buenos y los malos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, entonces como hay unos malos muy malos y unos buenos muy buenos, que los, los buenos sufren mucho y están siendo aplastados o invadidos, pues hay que armar a los buenos para que resistan, para que luchen, Entonces, esas dicotomías, poner a la sociedad en esas, en esos planteamientos nos parece muy perverso y muy erróneo ¿no? afortunadamente aquí no estamos en esa situación y deberíamos de usar más planteamientos más serenos ¿no? y resulta muy curioso porque desde Europa nos se hacen planteamientos con una lógica diferente ¿no? por ejemplo, ¿por qué no se garantiza por ejemplo el estatus de refugiado político a las personas que deserten del ejército ruso ...automáticamente, para dar una vía de salida a las personas que sabemos que hay personas que lo están haciendo... ...que están resistiendo a esa dinámica desde dentro de Rusia, o por qué se considera legítimo o no se cuestiona... ...que las fronteras de Ucrania los hombres mayores de 16 años se tengan que dar la vuelta... ...porque no pueden salir del país porque se les obliga a coger las armas, ¿no? ¿Por qué no se cuestiona eso? ¿Por qué no se facilita que esas personas tengan automáticamente el régimen de refugiado político? Pues una pregunta que tiene una respuesta muy sencilla ¿no? al final si planteas la desobediencia o la no obediencia digamos vivimos en estados que se fundamentan o que están eh, están vertebrados por la obediencia ¿no? entonces eh, al final como siempre pues el pueblo es el que se come el que se come todo el dolor y todo el sufrimiento de lo que las personas que los gobiernan no son capaces de de encauzar ¿no? y nos resulta muy curioso que los planteamientos que llegan a la sociedad desde los medios de comunicación y, y desde los gobernantes sean este tipo de planteamientos dicotómicos ¿no? de estos son los buenos, estos son los malos, hay que ayudar a los buenos y también nos preguntamos también porque parece que solo cuentan unas vidas más que otras, ¿no? que también es para reflexionar y analizar en la frontera de Ceuta Todas las personas que vienen huyendo de conflictos que alimentamos con armas desde aquí uh -huh. como estamos haciendo ahora en ucrania eh, la recibimos con cuchillas en verjas o con pelotazos o con tiros ¿no? entonces también es muy curioso estos planteamientos a nivel humano y moral pues que deberían de darnos para reflexionar de que de que a lo mejor estamos en una siendo alimentados por una lógica del militarismo que nos está llevando a una, a un planteamiento ideológico que, que es herro, absolutamente erróneo y poco humano Sí, basta con exponerse un poco a, a los medios de comunicación en general que, que nos llegan y, y ver cómo se pues todos esos Eh, ejemplos no de periodismo de guerra que has comentado un poco también no de plantear que el otro es malo muy malo los nuestros son buenos muy buenos y no cometen ningún ningún crimen a pesar de de la barbarie que es la guerra y lo que sabemos que pasa y en todos los bandos no sí y me gustaría pues eso preguntarte un poco también sobre el rol de los eh, medios de comunicación en esta en en todo esto bueno al final Al final todos vemos los medios de comunicación y lo que nos están la información que nos está llegando no al final lo que estábamos comentando hace un momento mmm, desde el momento de podemos y hacemos planteamientos que son de una lógica diferente no podemos no podemos no creemos que la paz se prepara haciendo más guerras es, es, es un error de base y es un planteamiento muy perverso no entonces desde ese partido desde ahí ahí se escuchan planteamientos que dicen que no hay otra manera que esta pues ahí deberíamos de tener la capacidad crítica todas las personas de, de decir que no es cierto o sea, las personas eh, las personas bueno por la propia la propia idiosincrasia del ejército las, las personas de las fuerzas armadas tanto ucranianas como como rusas están de una manera forzada la mayor parte otra otro ejemplo es Encima que también los medios de comunicación lo, lo, lo están, digamos, eh, difundiendo, ¿no? Las masculinidades que exportamos, esas personas que se plantan allí como mercenarios desde países europeos u otros países que van allí, pues nadie sabe muy bien si van a cazar o van a matar o van a ayudar sí. o van a que van, ¿no? Pues creemos que hace falta un planteamiento específico más razonables, eh, más calmados y más que sean en, en base a proteger a la población civil y a de construir la escalada y a reducir el número de el número de víctimas y de muertes. Y cómo se explica de alguna manera este resurgimiento de los conflictos o, o bueno, no, no quiero preguntar de los conflictos porque sé que eso no ha, no ha parado en ningún momento, ¿no? Pero sí que me da la sensación de que el discurso militarista que se está e intentando trasladar de alguna manera había un retroceso de militarismo o esa sensación podía dar desde fuera y ahora se está volviendo a meter esa idea de que igual en algunos países hasta se está hablando de la obligatoriedad de la mili otra vez y cosas así no sí, sí bueno al final eh, tampoco creemos que o sea los análisis en tiempo real geoestratégicos tampoco creemos que son el camino acertado para valorar estas cosas no pero Eh, luego están eh, las informaciones o los datos, ¿no? Por ejemplo, en el caso, digamos, del Estado español, cuando empezó la dinámica de, digamos, enviar armas a la, a la población ucraniana, eh, en primer momento el gobierno español eh, dijo que no, que será una decisión que no iban a tomar. En unas horas dijeron lo contrario. Y vas a la información y dice sí, justo en junio... ...en junio hay una cumbre asamblea, no sé cómo lo llaman, de la OTAN en Madrid... ...y era una exigencia de la OTAN, ¿no? dice dices, hombre, pues no tienes el dato, no puedes saber si ha habido presiones o no ha habido presiones... ...pero la realidad es esa, ¿no? Que seguimos viviendo bajo el paraguas de la OTAN, que es una organización que surgió... ...en una realidad diferente que se vivía en el mundo que siempre ha sido muy controvertida, desde el, bueno, muy controvertida, siempre ha sido absolutamente nefasta desde el punto de vista de la lógica antimilitarista, porque es una organización que sobrevive de la conflictividad y de cuanto peor mejor, entonces dices, bueno, pues es que a lo mejor tenemos que cuestionar los marcos, tenemos que cuestionar las dinámicas, no tanto entrar a la, a la dinámica coyuntural de la geostrategia, sino a los a los marcos en los que vivimos y las lógicas con las que se toman las decisiones. Uh -huh. También la OTAN, ¿no?, como se define como una alianza defensiva y luego vemos que su modus operandi en el mundo, pues de defensivo tiene poco en algunos casos, ¿no? No sé si la postura anti-OTAN hoy en día en un país que ya está en la OTAN tiene sentido o como desde el punto de vista lógica no la OTAN es una organización que solo se defiende a sí misma y a lo largo de la historia el papel de la OTAN siempre ha sido el mismo eh generar más cuando hay una situación de conflicto, generar más dinámica de guerra y más escalada, entonces Entendemos que es una organización caduca que debería desaparecer, vamos. Debería disolverse y dejar las armas, indudablemente. No tiene pinta y parece no que están buscando un contexto mundial en el que su existencia esté más que justificada, ¿no? Supervivencia, sí. Sí. Su propia pervivencia. Sí, y de algunas hegemonías también, la supervivencia y todo eso. Al final, las armas ahí garantizando el negocio, ¿no?, de alguna manera. Eh, bueno, no sé, para acabar eh, me gustaría también preguntarte, bueno, a ver si tienes algún último mensaje que dar en este último contexto. Mae, bueno, qué pregunta. Estas son siempre difíciles, son como los últimos pregunta? minutos a los políticos que por sí, se eh, preparan. Bueno, no sé, eh, desde el antimilitarismo siempre decimos siempre decimos lo mismo, ¿no? Lanzar siempre intentar lanzar un mensaje positivo, es decir, que parece que vivimos siempre Eh, ...en contextos muy macro... ...y muy inabarcables en todo, ¿no?... ...pero, pero siempre tenemos una lógica, ¿no?... ...la lógica del micro, si, si... ...la lógica de la no violencia... ...es viajar en el tiempo, ¿no?... ...viajar en el tiempo... ...decir, bueno, pues si yo quiero vivir en un mundo sin machismo voy a transformar el machismo de mi entorno, de mi familia, de mi trabajo, de, de mi vida, lo voy a transformar en otra cosa. La, lo mismo la violencia, la competitividad. Y si empezamos desde el micro, si cambiamos nuestras vidas poco a poco y nos transformamos a nosotros mismos, poco a poco es una balsa de aceite que se va expandiendo. no Tendemos a, a mirar el, siempre el mensaje, el mensaje positivo de la transformación de nuestras propias vidas para transformar el todo. Y para acabar con... Un recordatorio de la campaña de objeción fiscal. Sí, mira, además podemos dar podemos recordar la página web, podemos es. recordar el, el, las fechas así importantes, ¿vale? La página web es www.eragospenfiscala.org. Allí está segmentado por provincias, porque cada provincia tiene una hacienda diferente y el proceso varía un poquito. Luego, hay un teléfono para coger cita, es a partir del 19 de abril se puede llamar el teléfono es el 609-469-599, Importante, a partir del 19 de abril, allí se coge cita. Se te dice todo lo que tienes que llevar el día de tu cita a la, a la oficina y con todo eso ese mismo día en 15 minutos, 20 minutos sales con la declaración de la renta confeccionada con objeción con la objeción fiscal y con y con todo hecho para no contribuir a alimentar o financiar la guerra. Así que ya sabéis, ni un euro más a gastos militares. Es ni, que ricasco en él. El... Ni un hombre, ni una mujer, ni un euro para la guerra. Eso es.